Nací a orillas del río, en una pequeña tienda... ...y desde entonces, como el río mismo, he estado corriendo sin cesar. Ha tardado mucho tiempo en llegar, pero sé que se acerca un cambio... ...que las cosas sin duda van a cambiar. La vida ha sido dura, demasiado dura. He sentido miedo, dolor y golpes que me hicieron caer... ...pero sigo adelante y mi corazón sabe que un cambio viene... ...que las cosas van a cambiar. He sido advertido, empujado... Herido por quienes debían protegerme. Y aún así, aquí estoy, de pie, con la certeza de que cada paso me acerca a la transformación. Ha tardado mucho tiempo en llegar, pero sé que se acerca un cambio. Que las cosas, sin duda, van a cambiar. ¡Suscríbete al canal! He said it's been Nos habla Papa Soul, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Cales Cales Soul, desde la 100.0 de la FM de Sinchilic y Ratia. Saludamos, como siempre, a toda nuestra audiencia, a los que nos escucháis aquí en el pueblo de Orareta de Rentería y alrededores. Lezo, Pasa y Adonosti, etc, etc, etc, esperemos que haya muchos ATCs. A los que lo hacéis en las diferentes remisiones en radios como Radio Topo de Zaragoza, Radio Gallinera en Valencia o Irola y Ratia en Bilbo. Y cómodo no, en los diferentes medios como Facebook, en la página de Calescale o en la web sinchilic.net. Y en ovejasnegrax.com Hoy en Calescale Cales Soul vamos a seguir en Nashville Porque si la semana pasada escuchamos auténticas joyas del Sur Blues Del sello Xcelo Records Hoy vamos a disfrutar de otras joyitas en Clave Soul Grabadas o vienen en el mismo sello o en alguna filial como Avet Records Todo esto acompañado de nuestras secciones habituales Northern Train, 98% Funk, Remember Laura, 45 Soul Connection, Rock Steady, Ready Go y Herencia Soul. ¡Empezamos! Desde mediados del siglo 20 el sello Xcelo Record se convirtió en uno de los sellos fundamentales para definir el sonido del Swan Blues, ese estilo crudo, pantanoso y profundamente sureño que surgió en Luciana y en el área del Golfo caracterizado por ritmos, ritmos hipnóticos, guitarras envolventes y una atmósfera casi embrujada. Fundado como filial del sello gospel NASBO Records, estelo pronto se ganó un lugar propio gracias a artistas como Slim Harpo, Lacey Lester o Lignin Slim, cuyas grabaciones marcaron para siempre la identidad del blues del pantano y de todo esto ya dimos buena cuenta del programa de la semana pasada. Su sello asociado, Avet Records, ampliaría años después este legado hacia el soul y el ritmo en blues, manteniendo siempre ese inconfundible espíritu sureño. En esta edición de hoy de Cal Scales Soul vamos a sumergirnos en ese universo sonoro seleccionando varios temas grabados para Excelo y su filial A-Bet, canciones que no solo representan una época, sino que también conservan intacta la magia y la personalidad de uno de los catálogos más singulares del blues y del soul sureño. amigos solverianos, aquí Baranda otra tarde más con todos vosotros ¿Qué tal, comandante Baranda? Joder, pues, pues muy bien, pues muy bien Entrados en diciembre, otro mes más y otra vez más aquí con todos vosotros disfrutando de esta gran música o sea que Pues nada, mal pues pues lío Eso, seguiremos con el, con el tema de Excelo Freddie North nacido Frederick Carpenter en Nashville en 1939, comenzó cantando influido por el gospel de su padre y debutó profesionalmente con el grupo The Rockies en 1958. Tras trabajos poco exitosos como solista para varios sellos, se mantuvo en la industria como cantante de maquetas, DJ y empleado de promoción en Nostboro. En 1967 empezó a grabar para su filial a y en 1970 lanzó su álbum Magnetic North. Su mayor éxito llegó en 1971 con She's All I Got, lanzada para el sello Mankind, alcanzando el top 10 en Ritman Blues y el top 40 en la Hot 100. Le siguió el disco Friant, con su último tema en listas You and Me Together Forever, aunque continuó grabando hasta 1977. No volvió a tener repercusiones y se retiró cuando Nashboro cerró en 1979. Vamos con el primer tema de este repaso al Soul de Cielo Records con el tema I Be Got Hold Back. ¿Qué All Nighters? Bienvenidos a Northern Train, la sección de la escena que se negó a morir. Ponte los zapatos y a bailar, aquí, en Northern Train, en Cales, Cales, Soul. ¿Qué pasa, All Nighters? Gabón. Gabón all Nighters. Gabón, ZZ. Bueno, pues vamos con la sección del Norden y vamos a empezar con un tema de Eddie Parker. Artista de Soul de Shawinnau, Michigan. Este es de los años 60 a los años 80, estuvo activo. Conocido por los aficionados al Nórdem por sus temas Love You Baby y el tema que vamos a escuchar, I'm Gone. Eddie nació y creció en Michigan, pero a mediados de los 60 viajó, viajaba con frecuencia a Detroit en busca de una carrera musical. Allí se unió al equipo de composición y producción formado por eh, Jack Ashford que este era el ex Van Brother, percusionista si no me equivoco. A ver, me confirman aquí. Sí, señor, percusionista, <ríe> Jack Ashford. Y bueno, si allí ahí se unió también a los Ray Chandler, firmando con el incipiente sello Pies Piper, grabando allí el tema que vamos a escuchar, Ain' Gone, y publicándolo en el pequeño sello de Jack Ashford, Awake. Dale caña DJ. Mm -hmm. Vamos pasar ahora al segundo tema y para este segundo tema os traigo uno de mis favoritos de la escena en orden. Turning my heartbeat up de los MVP's, que viene a significar algo así como subiendo el ritmo de mi corazón. Y es que veréis que es un tema cañero y movido. Los MVP's eran un quinteto afroamericano en el que el más destacado llegó a ser Emory Cloud, Y es que el grupo solo grabó este sencillo en 1971 en Buda Records, sello de Nueva York. Pero este grupo de MVPs irrumpió en la escena en orden en 1975 gracias al DJ Ian Levine en el Blackpool Mecca. Y como mucho de lo que rodea siempre a en Levine generó controversia al principio. Es soul, es pop, es rock, son blancos, son negros... Eh, ya os adelanto yo, son negros. Gracias por la grabación. Y bueno, lo que sí está claro es que es puro Northern Soul, y como tal se convirtió en un himno en el Blackpool Mecca y en el Wigan Casino, llenando siempre las pistas de baile, turning my heart beat up, subiendo el ritmo de vuestros corazones, y a darle caña con los MVPs. Listen to the sound of the drummer Up into the beat of my heart deal Hear that bass you can't keep the pace That's tearing my brain apart oh I never ever felt like this before but all i can say is mama give me some more my heart beat up turning my heart beat up. up it's getting harder turning my heart beat up oh I keep telling you You're turning my heartbeat up Baby You're turning my heartbeat up Yeah, yeah, You're turning my heartbeat up Yeah, yeah, you're, you're turning my heartbeat up Listen to the crash of the cymbals Like the ringing in my ear Feel those horns starting to get warm Like a fire that's burning He's no, pues nada, ZZ Feta ZX, que riesgo por la sección <risa> tan Northern Soulera. Sorry, que estábamos diciendo Es tema, este último, por ejemplo, típico des sí, descriptivo de lo que, que es Northern. El inicio del tema sí, más soado más soado enseguida que estos es temas Northern Soul, pues mm. de los recopilatorios del Northern Soul, pues, de los clásicos. Sí, sí, sí, sí, es un tema clásico. Pues nada, pues muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Aquí Northern Soul las eh ZZ y aquí y aquí con nosotros. Ay, aquí seguimos. Pues nada. Vamos seguimos con temas soleros de la etiqueta Estelo Records. Vamos ahora con Percy Biggins, que nació en Memphis y ya desde muy joven cantó gospel con su familia participando en coros de la iglesia junto a sus hermanos. Por cierto, uno de ellos la estrella del sello de Memphis Goldwax Records, Spencer Biggins, que por cierto, Eh, seguro que muchos os acordaréis de él porque estuvo en el festival Moyo Working ya hace unos años. En los años 60 decidió dar el salto a la música secular, empieza a grabar sencillos para sellos como RCA, ATCO o ABET Records. Aunque no llega a tener grandes éxitos, sí que dejó discos muy apreciados por los fanáticos de esta maravillosa música. Su debut discográfico fue en el año 66 con The Work of a Woman y tres años después lanza uno de sus temas más recordados, look, look What I've Done to My Baby, publicado por Abed, donde grabó también este tema bailable en cualquier sala Northern Soul, That's Loving You, del año 69. ya os he comentado, ya os he avisado que es un tema bailable, le pisa un poco el terreno aquí a <risas> mi compañero ZZN aquí, sí, te he hecho a una ver. pequeña continuidad sí, sí, desde sí. tu sección ha sido casualidad ¿verdad? sí, pero sí, sí que tiene esos aires sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo y seguro que ha sonado una pinchada seguro, seguro, eh, mira ahí te dejo un, mm, unos pequeños deberes Bueno, pasamos pues a con la siguiente protagonista, con Lucille Mathis, que graba para el sello A&R Records, dejando un pequeño pero valioso legado dentro de la escena soul. No alcanzó una fama masiva, pero sus discos se convirtieron en auténticas joyas para coleccionistas. Entre sus eh, temas más conocidos está "I Ain't No't You Regular Woman", publicado en el año 68. La Cala B, am I Skin too much, y el sencillo y el sencillo en general son considerados adelantado adelantados a su tiempo con un espíritu de Gil Power que resalta en la escena soul de la época. Estas grabaciones escasas y con solo dos singles conocidos oficialmente se han convertido en objetos de culto dentro del coleccionismo. Vamos con Lucy Almattis y su tema I am not your regular woman.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 Cabón. Nuestro Nobel, aquí está Otro día más Nobel, no, Nobel, ¿no? ¿No es Nobel? ¿De nuevo? No, no, sí. no, bueno, claro, no, no es ¿no? premio ¿no? Nobel de la paz no, eso no. Dentro de poco Premio, Nobel, <ríe> del funk. premio bueno. Nobel del Funk eso es. bueno, ¿Qué ahora? nos traes? pues Hoy vamos fun, a hablar fun. de Ain't It Hell Up in Harlem La canción de Edwin Starr Que formó parte de la banda sonora de la película Hell Up in ha Harlem Publicada en 1974 Bajo el sello Motown Records Esta canción combina soul y funk con la intensidad que, caracteriz eh, que caracteriza a, a Star, con su fuerte voz y llena de carácter. La letra describe de manera directa la dura realidad de vivir en Harlem en los años 70. Habla de pobreza, injusticia, violencia y crimen, retratando un ambiente donde sobrevivir es una lucha diaria. Sin embargo, también deja ver un espíritu de resistencia a pesar de que todo esté de que todo parece que está en contra, la gente sigue avanzando, aferrándose a la esperanza y a la determinación de salir adelante. Por otro lado, la canción está estrechamente ligada a la película Hell Up in Harlem, estrenada en el 73 y dirigida por Larry Cohen. Esta cinta pertenece al género Blackspotation y es la secuela de Black Caesar, para la que James Brown compuso la banda sonora. La historia sigue a Tommy Gibbs, un jefe mafioso de Harlem que, tras ser herido, debe recuperar debe recuperar su poder mientras lidia con contradicciones internas, corrupción policial y conflictos familiares. La película mezcla acción, drama, eh, drama criminal y crítica social, mostrando un Harlem convulso, duro y lleno de tensiones. Así que con esta introducción, Pincha A principios de los años 60 en Perth High School de Nashville surgió The Avons formado por las hermanas Francesca y Beverly Bart y Paula Hester Comenzaron cantando gospel y pronto pasaron al Ritman Blues y Soul participando en estudios locales y programas de televisión Grabaron para sellos como Groove de RCA, Hit Records, Soundstage 7, Excelo, Upbeat y finalmente ref of Rhee con canciones como Push a Little Harder Be good to your baby, talk to me, y tell me baby, who wot it be. Aunque nunca ha logrado en grandes éxitos comerciales, su música refleja la riqueza del sol sureño de Nashville y sigue siendo apreciada por coleccionistas. Tras su último sencillo en 1968, las integrantes siguieron caminos distintos y su legado quedó en sus grabaciones, como testimonio de una época dorada del show local. Vamos con la carábbe del sencillo publicado en el sello Celo en 1968. a continuar ahora con marva whitney una de las grandes voces de la era clásica de la james brown review nacida en kansas city kansas en el 44 comenzó cantando gospel antes de pasarse al soul secular a mediados de los años 60 en el 67 se unió a james brown grabando su primer sencillo con la banda durante su etapa con brown del 67 al 70 Lanzó más de una docena de sencillos y tres álbumes, uno de ellos inédito, antes de dedicarse a la composición para sellos como T-neck, Forty y Excello. Tras un receso en los años 80, Marva regresó a los escenarios en los 2000, actuando con exmiembros de la James Brown Review y colaborando con Osaka Monauril, grabando nueva música y realizando extensas giras. Escuchamos ahora la cara B del single publicado en Extelo en 1972, Don't Let Our Love Fade Away. sección, que es una mirada a esos LPs que marcaron el alma del soul. Discos que no solo debes escuchar, debes sentirlo. Superfly en 1972, la banda sonora compuesta por Curtis Mayfield para la película homónima de Gordon Parker Jr. Trascendió su función cinematográfica para convertirse en una pieza fundamental de la música afroamericana y un hito dentro de la cultura popular. Aunque la película se inscribía en el género Blast Point cine producido por y para audiencias afroamericanas pero a menudo criticado por perpetuar estereotipos, La música de Mayfield ofreció una mirada mucho más profunda, crítica y consciente sobre la vida en los barrios marginales afroamericanos, el tráfico de drogas y la exclusión social. Justice Mayfield llegaba a este proyecto con una sólida trayectoria, como líder de The Impressions había sido una de las voces musicales más influyentes del movimiento por los derechos civiles creando un himno como People Get Ready o We Are The Winner. Sin embargo, en Superfly dio un paso más allá, no solo denunciaba las injusticias sino que explicaba sus causas, retrataba sus consecuencias y daba voz a quienes vivían atrapados en ellas. No hablaba desde la distancia moral, sino desde la empatía y la observación atenta. El álbum fue grabado en apenas 4 días, lo que contrasta con su certificación musical. Combina elementos de sol, funk, jazz y música orquestal con arreglos elegantes, línea de bajo memorables, guitarra, wah-wah y una sensibilidad melódica única, aunque algunos temas como Superfly conservan el pulso enérgico del cine Blaxploitation. La mayoría profundiza en las historias humanas detrás de los estereotipos, adicción, pobreza, Abandono institucional, violencia y desesperanza. Little Chill Ruining Wilde abre el disco con el retrato de una infancia quebrantada, víctima de un entorno hostil y sin oportunidades. Puss Herman expone la ambigüedad moral del traficante, proveedor, oportunista, víctima y superviviente de un sistema que lo empuja a ese rol. En Freddy's Dead, Mayfield transforma un personaje menor de la película en símbolo del destino de muchos jóvenes del gueto, explotados, manipulados y olvidados tras su caída. La canción, uno de los mayores éxitos del álbum, habla del fracaso colectivo antes que del individual. to prove the peace so much less Lejos de glorificar la marginalidad o condenarla con moralismo, Mayfield opta por describirla con humanidad y complejidad. Su enfoque es político, pero no panfletario. No sermonea, se observa, no juzga, comprende. Y en esa lección reside gran parte de su póker. La música se convierte así en crónica social, testimonio de una realidad oculta tras los discursos oficiales sobre progreso y libertad. El fue inmediato y transversal. El álbum superó en popularidad a la película, consiguió el número uno en Billboard y vendió millones de copias, algo muy poco común para obras explícitamente políticas. Se convirtió en una pieza clave del sol, consciente y consolidado a Mayfield como uno de los compositores más lúcidos y sensibles de su generación. He conocido a muchas personas en los años y en mi opinión he encontrado a the same everywhere they have the same fears shared similar tears dying so many years the oppressing have suffered the most in every continent coast to coast now our lives are in the hands of the pusher man we break it all down in hopes that you might understand how to protect yourself don't make no profit for the man I'm so glad so glad that I can see my life's a natural hat the man can put no thing on me I'm so glad I've got my own so glad that I can see my lives a natural hat the man can put no thing on me you're something that Sin embargo, el legado de Superfly también tiene sombras, la figura pública de Mayfield, celebrada por su sensibilidad y compromiso, contrastaba con comportamientos personales cuestionables, incluidos episodios de violencia doméstica. Reconocer esas contradicciones no invalida su obra, pero sí obliga a comprenderla con mayor complejidad. Más de 50 años después, Superfly sigue siendo mucho más que una banda sonora. Es un documento social, musical y político. Un retrato honesto del ghetto Una crítica disfrazada de funk y soul. Y un ejemplo excepcional de cómo la música puede iluminar zonas de la realidad que el cine, la política o los medios no siempre se atreven a mostrar. Un momento irrepetible de verdad artística, empatía y lucidez. esta gaitezen eska eta errigia batuzituen erritmoaren historia marrena bidaiatzeko mundu osoan mugiaraziz ready rock steady go for a ver si sí, desde ahora desde nieta, nos está esperando hoy en pelín más tarde, se nos está echando el tiempo encima, pero nos está esperando Beñat, que es nuestro experto en música jamaicana ¿qué tal Beñat, Gabón? A ver, espera Beñat un poquito, que tenemos problemas técnicos, a ver ahora. Yo os escucho bien, sí. Vale, sí. Muy ya buenas. Está. Vale, muy buenas Beñat, ¿qué tal? Experto en camino de expertos, sí, todavía. Bueno, aquí todo, todos nos hacemos expertos, que es lo que y difundimos, yo creo que hacemos una labor importante difundiendo la buena música y en este caso el rock steady y el ska es buena música y hay que y hay que darle al asunto. Y Hoy de regi, esta, hoy de también tocará. Sí, porque en la semana sí. pasada estábamos eh celebrando y eh, bueno celebrando celebrando no o sea, con, con mucha pena la, el fallecimiento de jimmy cliff sí. y bueno ya tenías preparado un par de tenías un tema ya preparado y, y yo creo que esta semana te has puesto los deberes sí. y has hecho creo que un merecido y un bonito homenaje con un par de temas seleccionados no sí sí sí eh, una gran pena la verdad eh, yo, yo lo tuve tuve ocasión de verlo en 2014 en el festival del Rototom. Sí. Eh, yo era un chavalillo y para mí era pues las figuras que escuchábamos a nuestros padres, digamos, ahí estaban los únicos que venían los que teníamos en sedes. O sea, era... Ya, ya. Era cabecera, fue cabecera de cartel y... O y eso, que... con 70 setenta y pico tacos todavía andaba ahí. Algún festival más tarde también creo que participó, así que... O sea, que estuvo hasta las últimas ahí, dándolo todo. Sí, Nuestro eso es. Nuestro Jimmy Cliff. Os <ríe> pues, traigo bueno, dos temas... Eh... Son dos temas, pues el primero es del 62 y el segundo es del 72, con 10 años de diferencia para que para que podáis ver que, que ha sido un personaje en todos los ámbitos de la música jamaicana. Empezó muy pronto, empezó con 18 años, ya estaba en el sello Beverly Records con Leslie Kong eh, cantando, ya este el, el primer hit es en el, el 62, con 18 añitos. uh -huh. Y, bueno, pues es un tema que habla del amor, habla de la metáfora de la Miss Jamaica, yeah. que, curiosamente, es el, el primer año de Miss Jamaica. No lo que conocemos hoy en día, el espectáculo hoy en día, pero, bueno, el primer concurso de Miss Jamaica fue en el 63. Y, pues, no dice que directamente, pero sí dice que impulso, pues, la pues en varios, en, en muchos aspectos, en, en los años 60, al principio, ¿no? en Jamaica. ¿no? Uh -huh. Años muy alegres y es un tema que... Que, pues eso demuestra la, la alegría de una Jamaica eh, recién independizada y, vale. y luego ya veremos el cambio con el otro pues si te parece para apreciar el cambio, escuchamos primero Miss Jamaica de Jimmy Cage eso es, venga venga Let's our blue, believe me, I love you Let's not be apart, because of the rose of my heart And sweet rose, you are my queen You're my Miss Jamaica, my Miss Jamaica You're my Miss Jamaica, I'm crowning you myself I've such a fabulous shape to suit the rest of the world. But you suit me, that's all I want to do. I need not know nothing more. You're my Miss Jamaica. My Miss Jamaica. comentando aquí, fuera del micrófono, que vaya temazos elegido aquí de Jimmy Clef, de Jimmy Cliff. Eh, jo, Miss Jamaica, además, Miss o sea. Jamaica sí. eh, con 18 años, ¿no? Aquí tendría... Sí, sí, es en, 62, nace en el 44 18. y este en el 62, así que... Ajá. Pues mira, sí. pues vamos a dar un salto de, de 10 años, una década, nos vamos a plantar en el año 72. Sí. Y ya te dejo a ti para que presentes, a ver, esta evolución pues, que vemos. Eh, pues como he dicho antes... Como he dicho antes, se empezó a grabar muy joven con el sello Beverly Records, que ha sido uno de los sellos grandes en Jamaica. Sí. Pero su, su salto internacional, digamos, eh, lo da con el sello Island Records, que también es fundado en Jamaica por Chris Blackwell, pero al poco de fundarse, se muda a, al Reino Unido y se lleva a, a Jimmy Cliff de 20 años como estandarte de su de su sello. Y entonces... entonces eh, Luego se hace conocido internacionalmente pues eh, con el Sky, con el Rigi, aquí, eh, desde el Reino Unido. Ya, muy bien. Eh, para esta para el siguiente tema, que se llama Harder Day Com, que da nombre a una película que... Sí, ya, ya he oído hablar de la película. Tenía que la... Prota protagoniza el él mismo, en el 72, y vuelve a Jamaica eh, para ayudarle a Perry Hensel, que es un productor, eh, bueno, se ha llamado el padre del cine jamaicano, Eh, a producir esta película, que es la que da pie a que el Riggie se conozca internacionalmente uh -huh. y lo que abre eh, abre las puertas a la época de Bob Marley, ¿no? Digamos, o sea, yeah, yeah. Eh, solo le lleva un año Jimmy Cliff, pero sus éxitos o su trabajo, digamos, más importantes es, es anterior a la, a la época dorada de Bob. O sea que Jimmy Cliff eh, cronológicamente hablando está antes que Bob Marley, un, abre... un año antes, eh, o sea, un año, se llevan un año solo. Sí, pero bueno, sí que el impacto primero el in... fue Jimmy. Eso Cliff, es el... ¿no? el el impacto y sí que es, es previo y luego ya arrasa es. Bob Marley digamos. Eh, musicalmente Jimmy Cliff Musical. eh, también es como lo mezcla también se mezcla con el pop, tiene varios temas ahí, bueno, tiene mucha mucho de política la de Vietnam es un temazo, pero ya. es se mezcla más con pop, con el soul, acá está se fue a vivir a Suiza luego, ha estado haciendo jazz y blues y cosas así los uh -huh. últimos años. Y Bob es más de raíz digamos, no, de roots, eh, pero bueno, ya, ya. eh amb, ambos <ríe> Oh, fue el primer eh, artista metido que entró en el salón de la fama del rock. Y Jimmy Cliff fue el segundo, también hay que decirlo. Ya, ya, sí, eh. como dato. Y nada más, pues disfrutar Muy de bien. la canción de Harder Day Come. Pues nada, eh. pues saludos. En principio, no sé si la semana que viene por lo que me has comentado, igual de la yeah. fiesta. <risa> Cago en diez, ¿No? se nos, hace, se nos está parece. largando. Eh. La, la cita se está alargando <risa> Ya, ya, ya. No, no, no, no. Digo, yo decía por... ¿Tenías algún compromiso ahí? Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, ya hablaremos. Si no, ya... Bueno, eh. la, en el Mollo Working en, molle, en, el work en el marzo nos vemos seguro. Ah, bueno, bueno, pero está bien, ¿eh? Tú apúntate <ríe> la fecha del viernes, jamaicano. <risa> Venga, bueno, Reñat. Pues te despedimos y gracias por tu colaboración. Aquí en Sin Chilic y Ratia. Vale, pues. Hasta Venga, aquí. un saludo. Agur. Adiós. Después pues de esta inclusión en el tema jamaicano, eh, por cierto a que luego volveremos un poquito más con Arkaitz, con, con punco vamos a retomar la senda de Nashville del sello Extello, vamos con Bobby Powell que nace un 25 de julio del 43 en Louisiana y que inicia su formación musical en la escuela estatal para para negros, ciegos, para ciegos de negros ciegos de, de Luciada. Eh, comienza su carrera cantando en grupos gospel, lo que como siempre ocurre en la mayoría de estos artistas pues influye en su estilo vocal e incluso en su manera de interpretar el piano. A mediados de los años 60 dio el salto al rhythm and blues y al soul, grabando en el 65 su primer single What are you trying to do to me con el sello Wit Records. Y alcanzó gran popularidad con su versión de CC Rider, que llegó al número uno en la lista nacional de Cashbox de rima Blues, incluso entró en el Billboard. Entre sus éxitos más eh, destacados se encuentran Do Something For Yourself y I Am Gonna Live You, considerados clásicos del Soul Gospel, y The Bells, que fue su último éxito en listas del año 71. Dos años más tarde, publica el LP Thank You con el sello Excello Records y a finales de los 70 continúa grabando sencillos y álbumes eh, regionales con sellos menos conocidos como Hip Me en Nova Orleans. Ya en el 81 comienza a enfocarse principalmente en la música gospel con su disco Bobby Powell Explains The Glorious Love y sigue actuando en conciertos de gospel en baton Rouge. De ese álbum del 73 publicado en Excello Records vamos a escuchar su último tema titulado Chill Who Days, eh, Bobby Powell.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 ka de consola películas series o en la vida misma arcades corta habitar encuentra joyas que merecen girar a 45 revoluciones bienvenidos a la hora 45 y Nada, aquí estamos ahora llamando a Arcaix Cortavitarte, Punco, hemos tenido dos semanas de vacaciones merecidas. Eh, Arcaix, ¿qué tal? ¿Muy buenas? Bien, bien. Aquí estamos. Bien. Eh, sé que has estado de vacaciones por Roma y, mm -hmm. y, y algo algo tiene que ver tu primer tema. Sí, bueno. He eh, estado una semanita... Tú, tú también lo habías estado, ¿no? Tú pues estuve... ¿tanto? Sí, pues hace como cuatro años o cinco, sí, sí. Y con ganas de volver. su sitio que merece la vida. Sí. Pena. Un poco caro, ¿no? Eh, sí. Sí, un sí. poquito caro. La verdad que no... A ver, yo preferiría volver a otro sitio, la verdad. ¿El problema? Que preferiría volver a otro sitio de arropa, la verdad. Ah. No, no me, no me entusiasmo, la verdad. Ah, no, ¿eh? Ah, No, creo que está un poquito sobrevaluado. A ver, eh, muy bonito todo, eh, muchos patrimonios culturales para ver, pero al final hay tanta gente ah. que, que agobia muy bien. Y lo que dices, es que hay que pagar absolutamente por todo, los sí. precios bueno, exagerados. No, sí, a mí me parece un sitio chulo, que eh, bueno, cuando fui yo hace cuatro o cinco años dejamos de ver algunas cosillas, y por eso hombre, es cierto que si gente hay es lo que tienen las grandes ciudades, las turísticas al final, sí, sí, sí. las aglomeraciones Hombre, que al, al, al final te lo pasas bien en cualquier sitio que sea salido de aquí sí, eso, es, <ríe> eso, eso, eso está eso. claro, cuando están sitios nuevos, está está muy bien pero bueno, al final, no sé, hay muchas cosas que me han taladrado un poco la cabeza empezando por cómo conducen los italianos que es una que no entiendo <risa> eh, no no, no paran en ningún paso de cebra, eso, es, que cierto. Ir, que, eso es cierto que tienes que tirar a a, a la aventura, vamos, a jugarte la vida tío, <risa> sí, eso sí es cierto, y Y encima, ya, pues eso, todo el mundo me dice que el Nápoles y en Sicilia hay por ahí que es peor todavía. Pues no, no que, que Roma debe ser de los más civilizados. De, más civilizado, de Sicilia, pues, no. Vaya tela, vaya tela, sí, sí. Bueno, bueno. Y bueno, ahí estuvimos viendo cosas de Miguel Ángel. Eso, eso, eso estuvo bien, la verdad. Bueno, estuvo bueno. El de Ángel, vamos vamos a... Y... a Arcaich a quedarnos con lo bueno y lo positivo. Eso es. Venga, pues Nada, vamos ah, a arrancar pues, con el primer pues... tema, que por eso digo que tiene cierta relación ahí con tus vacaciones. Bueno, sí, porque cada vez que entrábamos a algún sitio, pues, eh, Buenasera. Buenasera. Eh, esto como, claro, es como te saludan todos los lados cuando entras a una tienda, a un restaurante, lo que sea. O bueno, Buongiorno, eso es por la mañana, claro, pero cuando ya es por la tarde, pues Buenasera. Yo conozco uno que y decía claro. Bochorno. ¿Cómo, perdón? Bochorno. Bochorno. Bochorno. Sí, sí. Y claro, a cualquier, a cualquier sitio que entrábamos, pues yo me acordaba de, de Luis Prima, de Buonasera y, y de su canción. Ya, ya. Eh, aunque Luis Prima, bueno, pues no era, no era italiano, era hijo de sicilianos que nació en Nueva Orleans. Uh -huh. eh, bueno, creo que será bastante conocido en general por la gente, pero bueno, para que no conozca, haciendo un resumen rápido, un trompetista de Nueva Orleans, eh, nacido a principios de, del siglo XX admirador de Louis Armstrong de King Oliver de los grandes del, del jazz de, de New Orleans uh -huh. y que bueno, que, que grabó un montón de cosas que hizo una carrera en torno al jazz un poco también al rhythm and blues al swing, se tiró hasta por el pop hizo de del de rey Louis en la peli del de libro de la selva también uh -huh. y, y bueno, pues eh, yo creo que es uno de sus temas más conocidos el, el bonasera, señorina Bueno, pues te parece lo escuchamos Good river. Venga. Bonasera It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to wish bye, bonasera. With moon above the Mediterranean sea. In the morning Senorina will go walkin' Where the mountains of the sun come into sight And by the little jewelry shop we'll stop and linger While I buy a wedding ring for your finger In the meantime let me tell you that I love you Buona sera senorina. Kiss me goodnight Buona sera Senorina Kiss me good night, my love, do that to it is time to say good night to Napoli There is harbor as wisdom, bone said, with that old moon above the Mediterranean sea, oh, in the modern genino, we'll go walking Where the mountains of the sun come into sight And by the little children's shop will stop and linger While I buy a wedding ring for your finger And in the beach I'm left.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 Bueno, Arcaich, buenasera. Buenasera, señorina. Buen tema, dicen por aquí. Están de acuerdo. Sí, bueno, un, un clásico. Un clásico, básico. sí, pero con mucho a principio comienza así un poco así lento, pero luego tiene tiene marchilla. Bueno, yo, yo animo a la gente a que se anime a, a buscar temas de Luis Prima, que la ¿Ah, verdad sí, que... Eh? Tiene una, una discografía bastante interesante y, ah, pues y nada, muy nada. buena. Lo, vamos a, lo vamos a subrayar. Sí, que además hay muchos recopilatorios muy baratos de Luis Prima en, en las tiendas de, de discos. Ajá, pues nada, tomamos nota de tu recomendación. Y ahora vamos a escuchar, vamos, cambiamos de estilo totalmente, ¿no? Bueno, pues nos vamos al mollo. Al mollo, <ríe> ya... directamente. Sí, Recordad que, la que la empieza cartel... el mollo el 6-7 de marzo del año que viene, el 2026. Sí. 6... 6, en la 7, sala 4, Tabadaba Hemos sacado el cartel hace unos días ¿Sí? y, y bueno, pues ya estamos un poquito con, con ah. la promoción Con hablar un poquito de los años que vienen Y, uh -huh. y bueno, pues eh, se me ha ocurrido que bueno, pues el, el, No sé si el cabeza de cartel de este año Pero bueno, por lo menos sí el que más carrera tiene sus espaldas Con 80 años que tiene ya el señor Sí uh -huh royal Elis que, que bueno pues que empezó su carrera nació en Jamaica emigró a inglaterra siendo adolescente en Jamaica tuvo educación musical estuvo en un cono de gospel bueno, como tantos y tantos eh, cantantes de los que nos gustan sí. y, y luego en inglaterra pues estuvo con un grupo que fue cambiando mucho de voy a resumirlo lo más rápido posible Mucho de nombres, eh, sí. se llamaron Devis, eh, Piramis, o, tuvieron un montón de, de nombres, sobre todo porque porque solían firmar contratos de exclusividad con los sellos y cuando iban a grabar con otros sellos pues tenían que cambiar el nombre para que no, ya, ya. Para que no les pillaran. Para que no les pillaran. En, sí, eso es. Entonces, bueno, cuando estaban ya un poquito establecidos como pirámides en el sello un, eh, President, que, bueno, que les producía Eddie Grant, famoso Eddie Grant, el, el de los sequels, y que luego hizo carrera solitario. Muy bien. Ah, sí, Eddie Grant, sí, sí tiene razón. Sí, eh, estaban un poquito hastiados de, del contrato ese y empezaron a, a probar cosas, y bueno, pues era el momento en el que el reggae en Inglaterra sobre todo lo escuchaban los skinks. Y bueno, eh, hay mucha gente a la que le puede sonar un poquito extraño porque no saben la historia real de, de los skinks, como evolucionaron de los rútbol jamaicanos y de los modos ingleses. Uh -huh. eh, lo dejamos para otro día para contarlo con más tranquilidad. Eso es. Pero bueno, resu resumiendo, a finales de los años 60 en Inglaterra los que más consumían reggae, aparte de los jamaicanos, eran los, los skinks. ellos están buscando... Sacar, de alguna manera un disco que, que hablaba sobre los series15 la temática fueron esa pues simplemente por un tema comercial porque eran los que iban a comprar los, los, los discos ya yeah. mm -hmm. y un día improvisando en el estudio pues eh, empezaron a hacer un, un una gran sesión con, con el tema de eric Morgan de moonhop y les acabó saliendo este 15 lo hicieron el, el lp con muchos más temas y bueno la verdad que es uno de los discos que más en mi vida porque igual bueno, tenía 16, 17, 18 años, lo escuchaba prácticamente a todas horas. O sea y que... mira, pues al final Roy Ellis, que es el cantante y el trombonista de Cine Maric, Cine Pyramids, sí. etc., pues lo vamos a tener el año que viene en, en el mollo. Exactamente. O sea, que nada, eh, que la gente Exacto. lo escuche bien y... y para eh... mí para mí es un ir cerrando ciclos porque porque esta música yo la escuchaba incluso antes de empezar a escuchar Blues, empecé a escuchar Soul y bueno... Sí, eso comentado una vez. vez, que empezaste por la música jamaicana. Sí, sí, sí, me hace muy grande ilusión que, que venga Royelis al, al mollo, la verdad. Pues ya saben, todos Royelis el 6 de marzo en la sala Daba Daba y como aperitivo escuchamos ahora a Simgarib y el tema Skinhead, Mon Stomp. ¿De acuerdo, Arcaich? Nos vemos oh, bueno, en pues principio nada. igual, seguramente la semana que viene ya iremos hablando, ¿vale? De acuerdo, venga, venga con un saludo. Soy seguro. Over all you skeleton to get up on your feet. Put your your your feet stamping. We got 3 million miles to reach on the moon. So let's start getting happy now. Ready? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, Now, before we reach on the moon, fellas, we gotta make sure that everything is speak and spunk all right yeah. you got a mission sure you to shine your booty <laughs> brush your teeth because the man and the moon looking different from man on the herd <laughs> that's what i say boy now remember i'm your boss skinny speaking my name <laughs> is k-level all right right and remember i'm the boss you can see look on my foot or my feet, whatever you want to call it. You can see I've got the biggest boots. That's all right. Now, when I said sing, I want everybody to get in the groove and start singing because we're on the moon. Ready? One time. a recuperar la senda de Excelo y vamos a ir ahora con The Hightons, que fueron un grupo originario de Nashville, formado a principio de los años 60. El trío original estaba compuesto por Freddy Waters, voz principal, Eddie Frierson, barítono y Arthur Skid Alsup, que esté como tenor, todos antiguos alumnos de la Cameron High School. Comenzaron su carrera siendo descubiertos por el productor Bob Holmes en un concurso de talentos escolares, quien se convirtió en su manager y productor, guiándolos hacia la, hacia la escena conocida como Nashville Soul, un movimiento que mezclaba rhythm and blues, soul y jazz en la ciudad de los años en los años 60 y 70. Su primer single destacado fue You Don't Even Know My Name en el 65, seguido por I Got You My Baby en el 66. Gracias a la producción de Holmes, participaron en programas de televisión locales y colaboraron como coros de respaldo para otros artistas, consolidando su reputación dentro de la vibrante escena música de Nashville. Vamos con Bigger and Better. Ni But baby, hey, these things have changed too I'm gonna have to make it without you oh. For bigger and better things now For bigger and better things now It's too late to cry now too late. I'm kissing you goodbye now Kelly Brothers fueron un cuarteto de gospel originario de Chicago, compuesto principalmente por los hermanos Curtis, Robert y Andrew Kelly, acompañados en ocasiones por coristas como Charles Lee u o Comenzaron su carrera grabando música religiosa, pero a comienzos de los años 60 adoptaron el alias de The King's Pins para sus grabaciones seculares. Bajo ese nombre lograron su mayor éxito comercial con I Won't Be This Way, Always, en 1963 que alcanzó el número 12 en las listas de Rhythm Blues de Billboard y más tarde consiguieron otro hit con Falling in Love Again en 1966, llegando al 39 en el chart de Rhythm Blues. Tras sus éxitos como King's Pings, regresaron a usar el nombre de, de Kelly Brothers, firmando con sellos como Sim Records y Scello Records y publicando álbumes como Too Much Soul en 1966 y Sweet Sol en 1968 Oh, you were my joy When I was in sorrow Right Sol Conexión, en el espacio de cada escala Sol, que une pueblos, gente, culturas, como no, a través de Sol, Sol Conexión. Bueno, pues hoy vamos a escuchar una versión bastante especial, una versión de una canción de Mervyn Gay, When did you stop loving me, when did I stop loving you, que va a estar, bueno, que fue re reinterpretada por Jeff Parker eh, con su cuarteto de Relatives. Jeff Parker, eh, nacido en 1967 en Connecticut y afincado en Los Ángeles, transformarse en el berkeley College of Music, es uno de los guitarristas y compositores más versátiles e influyentes eh, de la actualidad. A lo largo de su carrera, Jeff Parker ha navegado con fluidez entre varios estilos diferentes, como son el jazz, el rock, el post-rock, el jazz experimental, el funk, la electrónica e improvisación, combinando tradición y vanguardia con una sensibilidad muy personal. En Relatives, Parker se rodea de músicos muy sensibles, con teclados, con trabajo, batería, para construir un jazz, como vais a poder escuchar ahora, relajado, melódico y a la vez profundamente creativo. La versión del clásico de Mervyn Gabe, que vais a escuchar ahora, no es un simple tributo. Es una reinterpretación desde el oído de alguien que entiende la tradición, pero no teme reimaginarla. Bueno, pues si os gusta escuchar reinterpretaciones que respetan el estrés, original y al mismo tiempo ofrecen una nueva perspectiva esta versión y toda la discografía de jeff parker os van a sorprender no os perdáis ahora esta versión adelante Pues hemos escuchado Jazz, a cargo de Jeff Parker, una versión donde estábamos hablando aquí, Fanktoti y yo, que es de un tema del álbum de Mervin Gay, del de Sexual Healing. No, no, es Here My Dear, del 78. Ah, vale, vale. Claro, porque yo te decía que Sexual Healing es del 82, 83, vale, no, anterior, del 78, Here My Dear. Correcto. Muy bien. Correcto el bingo. Sí. <risa> Bueno, pues retomamos otra vez la senda de Nashville y ahora vamos con Marion, Marion James, una cantante conocida como la reina del blues de Nashville. Crece en una familia musical y comienza su carrera en los clubs de Jefferson Street durante los 60, donde se ganó el apodo House Rockin' James. En el 66 logró el éxito con el single That's My Man, tocando junto a músicos como Jimi Hendrix y Billy Cox. Su primer álbum llegó en 1996 con Marion James y Los Hypnotics, seguido en el 2003 otro álbum, Essence, y en el 2012, Northside Soul. Además de cantar, fundó la Marion James Musicians Aid Society para ayudar a los músicos en dificultades y promovió la preservación de la historia musical de la Jefferson Street. Destacó por su mezcla de blues, soul, gospel, su voz poderosa y su presencia estética, a menudo con una corona, que reforzaba su título de reina del blues. Su carrera abarcó más de seis décadas dedicadas a la música y a la comunidad musical de Nashville. Vamos pues con el tema del año 66 en Extello Records, That's My Man. Música Thank you Vamos ir ahora con mi tocayo, ZZ Hill, C.C. Hill, cantante tejano de blues que relanzó su carrera y contribuyó decisivamente a rehabilitarizar el blues contemporáneo tras firmar con Malaco Records en el 80. Eh, su álbum Down Home Blues del 82 fue un éxito notable, permaneciendo casi dos años en listas y generando dos estándares del género. Nacido en Arcel Hill, Comenzó en el gospel y desarrolló su estilo, influido por Bibi king Bobby Blanc y Sam Cooke. Tras un debut moderadamente exitoso en el 64, grabó, grabó para varios sellos, eh, incluyendo Kent, Atlantic, Man y United Artists, logrando meter varios sencillos en las listas de Rhythm Blues. Luego con Columbia obtuvo en el 77 su mayor éxito comercial previo a Malaco. Su etapa más destacada llegó con Malaco, donde su voz alcanzó plena madurez. Entre 1980 y su muerte por infarto en el 84 lideró el resurgimiento del blues, aunque no vivió para ver la magnitud de su legado. De su álbum producido por Jerry Williams y Mankin Records, otro filial de Extelo, vamos a escuchar el tema or Love is Getting Better. to separates with all of their life but you stuck in their life. soul de los 60 a la frescura del de La herencia soul y suena ahora en herencia soul. Bueno, pues aquí en Herencia Soul vamos a seguir un poquito la bueno, los... algún tema que hemos elegido, Archaic ya nos ha pinchado, nos ha elegido un tema de Roy Ellis a través de su grupo de los grupos en los que grabó... Eh, ...Shimarip... ...Royelis que actuará el viernes 6 de marzo... ...y el sábado 7 de marzo en la misma sala de Daba... ...y como digo, dentro del festival Moyo Working... ...pues nos viene un artista llamado Vimeni... ...y que canta Soul y Soul del Bueno... ...un tipo que nació en... ...Buyumbura, en Burundi en el año 76... ...cantante de Soul con una voz que recuerda mucho al mejor Otis Redding, eh, pero con la intensidad y el espíritu del África Central. Su infancia estuvo marcada por la guerra civil, la violencia étnica y experiencias cercanas a la muerte que lo forjaron como artista y como ser humano resiliente. Tras sobrevivir a un ataque armado y al caos de su país, logró refugias en el Reino Unido, donde la música se convirtió en su salvavidas y en un medio para expresar sus vivencias y emociones. Influenciado por leyendas del sol y el Ricky como Ray Charles, Mervyn Gay, Bob Marley y, sobre todo, como hemos dicho, Otis Redding, viven y encontró en la música un espacio de sanación y esperanza. Su álbum debut, Free Me, del año 2018, grabado con la banda The Black belts combina show clásico de los 60, funk intenso intenso y baladas conmovedoras impregnadas de historias de amor, pérdida de miedo, separación, oh, perdón, superación. El disco recibido excelentes críticas y fue elegido álbum del año por la BBC Six Music, consolidando a Vimeni como una de las voces más auténticas del soul contemporáneo. En el 2022, en su segundo álbum, Give Me, Give Me Hope, continúa explorando la fusión de su herencia africana con el soul sureño y decir que para Vimeni la música es una herramienta de transformación, una manera de liberar el dolor, celebrar la vida y conectar con los demás vamos pues eh, con Viveni los black belts eh, en un al, en un tema del año 2022 grabado para el sello love Monk y titulado not in my Name. nada, aquí hemos llegado casi al final de, de esta sesión de Kale Skale eh, una hora, dos horas, dos, dos horas, horas dos, intensas dos, dos, de soul, hemos metido todo soul, se te hace como reggae, una hora pero son dos sí, exactamente, soul, reggae ska, hemos metido de todo sí. funk, funk todo, aquí cada uno jazz, <risa> no, no orden, jazz, no orden que bueno, no deja de su soul poquito de blues, <risa> bueno Pues nada, eh, un placer, como siempre, teneros a todos y a todas ahí al otro lado de la de las, de las ondas. El próximo miércoles ya dos quedan, para este año, nos quedan un par de sesiones. Uh -huh. La semana que viene tenemos pinchada a cargo de Inigo Art. Punco, pues no sabemos si va a venir o no. Inigo Art, sí, se apunta. <ríe> Iñigo Punco, pues no sabemos todavía si podrá venir o no. Hay que negociar con él. Sí. <ríe> Y, y, y luego ya otra El 17 Ya el último programa del año O sea que dos, dos programitas nos queda Para este año eh, Como siempre nada, un placer eh, Nos vemos la semana que viene Aquí Bueno, decir que uno que ha venido hoy de invitado aquí, digamos, y que se ha presentado, echaba mucho en falta la buena música y me voy a casa, pues, más satisfecho <risa> y más lleno de sonidos de verdad, de calidad. Buenas noches a todos y todas. Hasta la próxima. Un placer, Gaisca Blues. Un placer. <risa> Amigos, amigas de Kales Kalesow, Sin Chiliki y Ratia. Miércoles que viene a las 8 Aquí en... ¡Cales, Cales, Cales Sol! Sol.